en el desembarco. ¿Qué tal Isaac? ¿Cómo Hola, estás? Hola, ¿qué tal Mirta? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. en Una tarde lindísima, sí. soleada, lástima toda esta cantidad de agua que el encontramos acá. El agua que acá. sigue avanzando, ¡Joder! aunque ahora está estacionado. Parece sí, el pero río. es mucha, es mucha eh, la cantidad de que agua. Que hay arriba, o sea. arriba sí. está qué lástima, complicado. Qué lástima, La gente sabrá cómo llegamos nosotros hasta acá, porque uno dice las canaletas, pero si sí está todo inundado. No, pero las peripecias que hacemos para llegar a este lugar, para Desde estar la ruta, este, sí. este tiempito, esta horita con todos los oyentes, ¿no? Desde la Juana Ibaer Jiménez hasta el primer piso de la cooperativa Las Canaletas es para filmar cómo ingresamos sí. los que tenemos poca habilidades físicas sí. para hacerlo, ¿no? Sí. Ah, bueno, gracias al compañero, sí, Antonio, que se... Se dio la maña, pero él no sabe la cantidad de peso que tengo yo. Este, me voy agarrando de una alambrecita y de una soga. Yo les digo a todo, cuando venga al circo, nosotros somos los primeros claro, en ir a trabajar estamos... allí, porque las peripecias que hay que hacer, pero realmente uno lo hace con gusto, ¿no cierto? Decir para que estar que estamos estamos como en una cuerda floja, digamos, como... Estamos en la cuerda Esta floja. Hice una práctica para el segundo semestre. En serio. Qué barbaridad, ¿no? Bueno, ahí la estamos, en 4.40 el río en estos momentos, está estacionario, pero el agua avanza. Avanza porque se ve, se ve que viene, la correntada viene hacia acá, eh, así sí, que nota, es como que está... Y bueno, y bueno, pasó el primero de mayo, pasó el primero ¿cómo de pasaron mayo. todos los trabajadores? Algunos trabajadores la deben haber pasado bien, otros tal vez no. Y sé, y, sé, y sé por por todo lo que se manifestó el otro día De las trabajadoras de la clínica este San Martín ¿no? Hay que unirse a la lucha de ellos Porque cuando realmente uno, y es mi caso, necesito de esa clínica ¿Qué? Uno se siente desamparado, ¿no es cierto? Porque eh, si bien es el trabajo de ellas También ellas se sienten responsables de todo lo que dejan Eh, Mire, en claro. la ciudad, ¿no es cierto? de y, cómo quedan los pacientes porque sí. han hecho con cada una un tipo de amistad, ¿no es cierto? y, y bueno sí, sería está... el momento que el paciente deje de ser paciente y pase a tener una acción más activa de acompañarlas, porque la resistencia que están haciendo claro. es muy importante es han muy, hecho, es muy eh, importante se turnan, hay una olla ahí permanente están sede sedes de, sí. de enfermeras jubiladas auxiliares jubiladas que le llevan alimentos que acompañan sí, la verdad eh, que, eh. también como vos decías pacientes que, que, que ya son parte de, de la clínica también acompañan esa lucha y el frente social eh, sindical y social de san pedro el, el primero de mayo las acompañó y sí. ella hicieron una marcha desde la clínica hasta la plaza belgrano Eh, y ahí estuvo el Frente Sindical y Social con sus distintos gremios y organizaciones apoyando eh, siempre podríamos haber sido más de hecho, sí, tal algunos vez no el pudimos día, ir pero, pero bueno, ah. previo a llegar a la plaza pero ellas, aunque, aunque la gente no se haga presente ahí Eh, yo creo que siente? el problema este lo, lo vive, y más sí, el paciente claro. lo vive intensamente el problema están ¿sí? siendo acompañadas y yo creo sí, sí. que lo comentaban en la mesa del frente sindical las delegadas de ATSA y de, de la clínica sí. que a partir de este acompañamiento de los gremios, ellas han sentido realmente eh, apoyo ah, sí, y, y, sí. y, y, y están teniendo la fortaleza y la unidad, y la unidad para uh -huh. resistir Eh, los aprietes de los claro, de porque, los empresarios, claro, porque, ¿no? porque juegan con, con una doble faz. Sí. Los empresarios, no olvidemos que muchos de ellos son muy prestigiosos y queridos médicos de San Pedro, sí, sí, sí, pero, que lamentablemente pero, la responsabilidad que tienen en el consultorio no la están teniendo como empresarios. Eh, están siendo bastante irresponsables. Eh, tuve la oportunidad de, de ir a la clínica, este, no atendían, pero bueno, yo les dije que aunque sea ese rato y, las iba a acompañar, ¿no? Claro. Bueno, eh, y entonces pude escuchar los temas que hablaban con las personas que se acercaban y la verdad que es tristísima la situación de ellas. Eh, yo creo que ni, ni les están aportando la parte jubilatoria, están todos en rojo... Eh, sí, no les pagan desde marzo y sí, los aportes... No, no, no los tienen, eh, están en rojo porque se han años, dirigido a ANSES sí. y no nos figuran Exacto. como que nada, ¿viste? No, es bastante problemática. Eh, ellas también decía que, bueno, que son eh, son mujeres eh, que tienen hijos y que los hijos quedan al cuidado eh, de una empleada, Y que, bueno, que a esa empleada también ellos tienen que pagarle, ¿no es cierto? Es como claro. una cadena, si ellas no reciben su sueldo, la empleada tampoco, los servicios se Pero le atrasan. Claro. Bueno, es tenemos, una, una... hay un ejemplo cercano de, de una de las de las enfermeras o mucamas que eh, lleva de un nene a una guardería. Claro, claro. Eh, Y bueno, la guardería también está claro, siendo sí, en, sí, en está... algún punto solidaria bancándola desde hace todos, unos meses que no puede pagar. Todos en realidad están bancándola, pero Así bueno, que... ¿hasta qué punto? y ¿Hasta dónde se puede llegar esto? ¿Habrá alguna lucecita y de bueno, esperanza? Y bueno, aparentemente, o... por eso tratamos el tema en este programa, aparte de solidarizarnos con los trabajadores, aparentemente sí. eh, el sistema cooperativo de San Pedro, la COPSER, sí. ha mostrado... Eh, fuerte preocupación y se está ocupando aparentemente con la intención de comprar la totalidad de las acciones de la clínica y así poder terminar un yo diría cerrar o complementar el sistema de, de social que tiene hoy la COPSER entre, ¿Y qué haría con los empleados? No, no, no, es compromiso absoluto ah. es de, de, de mantenerlos a todos, ah. desde ese punto no Porque hay ninguna discusión. Porque no, no, no, no. mm. En eso, por lo que yo he escuchado, ¿no? Me gustaría, sí. hoy estuvimos buscando algún teléfono, se nos complicó, para contactarnos con alguno de los, del Consejo Directivo de la COPSA, uh -huh. nos interesaría tener su palabra acá también, desde una mirada de... Ya no de, de, de un medio masivo, comercial, sino de la mirada del barrio, de la mirada claro, del paciente, no. de la mirada de los que sí, estamos ahí sí. bancando la, la parada. Lógicamente. Eh, porque, bueno, no son empresarios. Son una cooperativa y somos todos los 20.000 claro, socios de la cooperativa, sí. somos parte de esa decisión. Sí. Entonces estaría bueno charlarlo y también... Me parece abrir los teléfonos para ver qué opinamos el, ¿Qué opina los socios sí. eh, de a pie de la yo cooperativa. Yo creo que nadie se va a negar a una bueno, cosa semejante. Pero, viste, eh, es, es, una es una responsabilidad. Creo que sí. eh, la cooperativa en algunos momentos... Eh, Tenía la idea, supo tener la idea... No de sé, yo así clínica. concretamente de, de una clínica no lo había no. escuchado, pero sí yo me planteaba y ahora encontré el escrito que había, había anotado algunas cositas uh -huh. y eh, la pregunta es que eh, ¿cómo está hoy la cooperativa financieramente? Uh -huh, ¿no? uh -huh. y administrativamente uh -huh. siempre hemos sabido que está perfecta que está en orden que sus servicios eléctricos son excelentes que eh, el único sector que más o menos ha tenido alguna dificultad es el de obras porque por ahí uh -huh. se le hace difícil competir con algunas empresas, sí. eh, que negrean, por supuesto. Sí, es sí. lógico. Eh, entonces, eh, eh, por ahí a la hora de presupuesto, no es lo mismo tener todo una plantilla en orden con, con las herramientas como corresponde, con los seguros, con la RT, etcétera etcétera uh -huh. a poder competir con algunas empresas que algunas agachadistas hacen. Eh... Pero no lo pero, tengamos en cuenta. No, bueno, pero por eso digo, eh, la sí. COPSER, todos tenemos una imagen interesantísima. A pesar muy de las distintas gestiones bien. que ha habido, eh, uh -huh. pero yo sí recuerdo la única vez que fui delegado de la, de la COPSER, uh -huh. eh, año 2007, sí. que en aquel momento eh, uh -huh. me invitaba a participar y me interesaba la cosa, porque eh, había como un cuestionamiento a que si la cooperativa eléctrica originaria mm. tenía que seguir eh, financiando los otros emprendimientos que era lo social y uh -huh. la obra uh -huh. porque el planteo que se hacía en aquel momento por eso me gustaría charlarlo con la gente de la cooperativa y que era como que el sistema eléctrico financiaba la parte social y financiaba la parte de obra Ajá. entonces que en sí mismo lo social y lo de obra no era no se auto su, su, subvencionaba autosustentaba. Uh -huh. sustentaba uh -huh. entonces eh, bueno estaba hablando de 2007 sí, sí, estamos 2016 no entonces sí. han pasado varias gestiones en la cooperativa yo la verdad que no he seguido puntualmente eh, en la la vida interna, uh -huh. conozco a muchos compañeros que están gestionándola y siempre hemos tenido muy buenas respuestas. De hecho, en el tornado de, de, de Tala, ellos no solo aportaron y mejor y, y reconectaron a Tala en, en menos de 48 horas, sino a su vez hicieron aportes de colchones, de, de la parte social, uh -huh. estuvieron ahí muy atentos. Eh, en fin, no hay... Eh, que Entonces, quejas, ¿no? claro. pero pero es un planteo, hoy está la cooperativa en condiciones yo veo el recibo que estamos capitalizando un 10% ¿no? eh, bueno eh, esto va a implicar más capitalización por parte de los socios, claro. o, o no o, o se puede eh, quizás teniendo un servicio propio de clínica uh -huh. eh, a lo mejor hasta se ahorran traslados porque muchos muchas prestaciones que tienen que gastar en traslado a otra complejidad, uh -huh. quizá la sí, COMSER sí. lo puede llegar a tener acá con nuevos profesionales en fin, no sé, son bueno, todas no preguntas son al aire que, que uno se que hace se, pero que se pueden dar pero no que me parece interesantísimo sí. que el sistema cooperativo y que todos los sanpedrinos solidariamente nos hagamos cargo de una, de una clínica que vendría a completar el sistema social de la sí, cooperativa. Claro. no Cepelio, uh -huh. no, traslado, eh, sal, sí. enfermera. Enfermería, digamos, ambulancia, bueno, traslado. Ambulancia, bueno, de alta, baja, sí, digamos. Sí, sí, sería... En fin, eh, no me parece descabellado. No. Pero bueno, no. eh, entiendo que va a haber una asamblea, que esto se va a seguir discutiendo. Ahora la otra pregunta es, ¿los empresarios que hoy están siendo irresponsables asumen que quieren vender... Y no sé. <risa> y, y bueno, no sé. qué pregunta, desafío, la ¿no? verdad que qué pregunta. Um, pero yo creo que no están haciendo nada para que los demás quieran aportar y quieran este concretar, Yo ¿no? no, es como que no existe. Ahí tenemos un Ahí saludito tenemos un y me saludito. parece un mensaje para eh, con el tema que tené que estábamos charlando. ¿Cecilia ese que nos está mandando para que nosotros hagamos estos saluditos? Claro. ¿Sí? <risa> o ella, ella quiere saludar. A ella. ella quiere saludar, ella está en el aire. Ay, qué lástima, qué lástima. Bueno, quiere hacer unos saludos este a los doctores mmm, patrones. Los, a los doctores patrones y socios de la clínica. Pinilla, Taurizano, Bona... Ay, no te puedo creer. No, no, no. Yo no lo saludo. ¿Y dónde están? Atienden en Neutra. Ay, no le hagan propaganda. ¿Qué es Neutra? ¿Dónde es eso? No sé, ¿Es eso? debe ser otro curro. Mira, yo de te ellos, digo. Yo. Mira, yo te digo. El día que un yo fui lujoso nos dicen acá. El día que yo fui a la no clínica. No, que estuve un buen rato yo pude ver los en los consultorios no hay nada. Ah, bueno, nada, porque eso denunciaba la delegada que eh, sacaron todo se el mobiliario. Todo, todo bueno, se llevaron. entonces Ay, no, Yo no lo podía creer. No, entonces, no, me ah, esto del anuncio de la COPSER, mm. eh, este este hecho de, de sacar y de vaciar, eh, eh, me parece que los empleados están siendo demasiado se... suaves. Me parece que eh, ya no, no deberían... No. Para mí deberían ya quedar eh, trabar las puertas, digamos. Decir, y hacer el paro... Claro, porque si ya no, no dejaron nada. No permitiendo... No Porque eso es parte de lo que le deben a ellos. ¿Con ah, qué se cobra un empleado cuando los patrones seguramente huyen? Seguramente, bueno, los aires quedaron y bueno, no sé qué otra cosita más, pero... Bueno, algún instrumental algún, quedado. No, o, en fin, no, creo que nada, bueno, no creo que hayan dejado nada. Bueno, entonces... Pero también ellos, no solamente por sus empleados estos señores, doctores, patrones, socios. No solo tienen que pensar en los empleados, tienen que pensar en los pacientes que se atendían ahí. Claro. Ellos no piensan, bueno, ya tienen que ya seguramente están en otros consultorios, bien calentitos. O, pero ¿y nosotros, los y, pacientes, y, a dónde vamos? Y en su historia personal también y profesional. ¿A dónde vamos? ¿Cómo cómo cómo siguen? Eh, caminando con la frente alta no sé. por, por nuestras esta, calles y esta autora, Tauizano, tengo entendido que le está pidiendo que levanten el paro que sí, sí, paro. La, le hizo un apriete muy fuerte ah. creo que el viernes y es la, la socia mayoritaria Tiene el 49% de las la acciones. La Pinilla y el doctor Bona. Sé que en ese momento alguien no sé por dónde andaba. No estaban acá. Bueno, Habían sí. viajado, no sé por dónde andaba. Bona últimamente yo lo tenía como jubilado del, del hospital, digamos, del mm, sistema público. Sí. Eh, no. La otra vez vivo por la zona y él en su en la puerta de su casa tenía una bandera con inscripciones bastante reaccionarias. <risa> sí. Eh, y me parece eh, que, pero bueno, no digo que, que los empleados pueden ir también hasta algún otro lugar, aparte, aparte, aparte como pasaron eh, por obligados me voy a poner en el eh, respeto a lo de las trabajadoras no pero me pongo en el lado del paciente y bueno y, y yo tengo un caso propio que yo tengo sí, sí. que hacerme un montón de estudios y a mí me pertenece esa clínica por PAMI, claro, por PAMI. Claro. entonces ¿Cuál es la opción ahora? Si esto sigue así, que nosotros tengamos que cambiarnos a otra a otro sanatorio clínica, pero también tenemos que cambiar el médico. Claro. Y, y nuestra historia clínica, no, es todo un... Sí, sí, o sí. sea, ¿no pensaron estos doctores que no es solamente el pago de, de, de esas pobres mujeres que han trabajado porque ellos están reclamando sí, bueno, algo legítimo, lo que, corresponde, lo que le corresponde? este También no piensan en, en, en San Pedro, en la gente de San Pedro. Pero bueno, vale. tiramos entonces todas estas dudas y esta inquietud y esta solidaridad con los trabajadores sí, sí. permanentes sí. y vemos con buen agrado, pero nos gustaría seguir charlando, que el Sistema Cooperativo de San Pedro se haga cargo de esta, la primer clínica recuperada ojalá, ojalá, en la zona. Ojalá sea así. De los que pensamos Ni un biorí carnavalero cuando se ponía a danzar esos tiempos pidiendo monuala par no volvias a la banquero pues no cosa de cor para la ira de camino sonido subio no de tu ambiente cada recuerdos había tocar en las trincheras serpentinas de todo color alegrando el carnaval de ayer ja convertidos lorants. Va. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo.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 En este proceso de trabajo, organización y lucha, si Dios quiere, iremos sembrando en la conciencia, en el corazón y en la experiencia de todos nosotros un nuevo paradigma social para enfrentar al Dios dinero y construir una sociedad de hermanos libres e iguales. Estamos en la correntada en el desembarco de la primer radio comunitaria de San Pedro en el 92.7 del DIAL. Para comunicarse con nosotros nos llaman al 437-393 o mensajes de WhatsApp al 1555-5587. Y acá estamos, después del primero de mayo y después del 29 de abril que no solo el Día del Animal, sino fue la movilización masiva en Capital Federal convocada por las cinco centrales de trabajadores, donde hubo 350.000 personas, y con un actor nuevo que está irrumpiendo cada vez con más fuerza, una columna importante de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular, que estuvimos ahí acompañando, y que en este momento... Estamos en comunicación con su secretario general, Esteban Gringo Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, compañero? Acá tal, de San Pedro, está? los saludamos con mucha alegría de tenerlo al aire en la primera radio comunitaria acá de San Pedro. Bueno, muchas gracias por llamarme. Acá estamos intentando con este programa de a poco eh, ir con, convenciendo, no sería, pero sí, convocando... A, este, a esto que es la economía popular que son los trabajadores que, que, que, que ustedes están con mucho ahínco eh, convocando también a través de la CETEP ¿no? en principio estuvieron presentes en la marcha el 29, ¿no? Sí, nosotros hicimos un locro ahí en la Plaza Constitución e hicimos unos choripanes también Para los que no le gusta el choripán, como claro. estos sectores que hablan de que somos choripaneros, claro. eh, hicimos igual choripán, locro. Eh, todo, todo el recurso lo pusimos en las organizaciones. Eh, y antes de empezar la movilización hacia el monumento al trabajador, claro. eh, hicimos un pequeño alto hablamos algunos compañeros en, el, en ese acto y después... Eh, eh, fuimos al palco central Ahí con con eh, Sergio Sánchez Que es el compañero del el Presidente de la Federación de Cartoneros ah, claro. Así que pudimos compartir Ahí el acto Con compañeros de la CTA y de la CGT Sí, y un detalle ahí Que partimos ya de constitución El acto sí. tuvo ahí Un momento emotivo Interesantísimo al menos eh, Esa unidad Esa unidad en el acto al menos de con barrios de pie, ¿no? Claro, sí. Un sí. con los compañeros de, de barrio de pie eh, e incluso con los compañeros de la CCC presentamos el, el, la ley tratar claro. para, para el tratamiento de la ley de emergencia social en el Congreso con diputados de todos los bloques, eso lo hicimos en la semana. Sí, el el miércoles, no me ¿no? si fue el lunes, martes de esa semana, creo que fue el martes. Ah, el martes. El vale. lunes eh, tuvimos una reunión con, con Monseñor Lozano eh, para hablar de la emergencia social claro. el martes presentamos este el, el para que se trate en comisiones, la ley y vamos a seguir peleándola así que vamos reforzando todos los días un, un proceso de, de unidad con las organizaciones sociales que sabemos que vamos a estar en la calle para defender los derechos de de los trabajadores claro cuando que... eh, por ahí estas cosas no salen mucho en los medios masivos uh -huh. y, y en el interior eh, el concepto de las organizaciones y de la del, del ocupar la calle se nos pone a veces bastante complicado o, o no hay no hay há hábitot no eh, uh -huh. ¿qué, qué fue esto de estar con, con el presidente de cárita y las organizaciones cuál es la mirada que, que, no, que pudieron... eh realidad es el presidente de la pastoral la social. Pastoral social sí, sí. Sí. Eh, no, compartimos, digamos, vos sabés que la iglesia y, y, y además, bueno, hoy, hoy tenemos al Papa planteando este, que existe en, en el mundo la cultura del descarte, eh, sí. así que, qué significa claramente, digamos, que hay sectores que Eh, muy poderosos que no quieren perder ningún tipo de privilegio y que avasallan lo, los derechos de los más humildes y él plantea que esos trabajadores se tienen que organizar gremialmente, lo planteó en un encuentro de movimientos populares con el papa que hicimos en el año en octubre del 2014 este, planteó la necesidad de la sindicalización de los trabajadores de la economía popular para eh, Entonces, en ese sentido, cuando lo vamos a ver a, a Monseñor Lozano, eh, no, lo que nos expresó es la preocupación por la pobreza, ya que la UCA incluso sacó un documento planteando claro. que en los últimos seis meses había ya un millón y medio más de pobres. Claro. Este, así que, bueno, hicimos un, un recorrido por lo que a nosotros nos parecía que era funda fundamental la Eh, el tratamiento en comisión y después en, en el recinto eh, de la Ley de Emergencia Social. Este, ¿Y tiene el apoyo de la... Monseñor Lozano también en este proyecto de ley? No, Monseñor Lozano escuchó, eh, bueno, permitió que viniera la prensa, Eh, y, y planteó su preocupación que tenía la misma preocupación ¿sabes? que firmó el proyecto ni... claro. después vino eh, el padre Caputo el día que presentamos o sea, las tres organizaciones hablamos sobre la necesidad del proyecto de ley que es el, el titular de la sería la pastoral social de Capital claro. Claro. Y que al otro día inclusive tenía iba a Roma a ver al Papa ¿no? a sí. charlar, a conversar con él no, no, hay una preocupación, sí. este, hay una, una gran qué, preocupación. ¿Y qué por... implica la, el proyecto? podría eh, ¿Cuál bueno, es el la proyecto, intención? En primer lugar, eh, que se declare la emergencia social ya implica eh, que el gobierno tiene que destinar recursos a esa emergencia. Claro. Después nosotros presentamos otros proyectos que tienen que ver con que los sectores más vulnerables no paguen eh, el IVA de nada de, de, de los la, productos de la canasta básica claro. este, por supuesto aumento de planes sociales el proyecto de la devolución una de, uh -huh. de, de una batería de, de, de proyectos creo que centralmente la, lo importante es que se declare la, la emergencia social claro. que, que digamos han, han declarado emergencia energética para aumentar el precio de la tarifa por ejemplo claro Entonces, no, declarar emergencia social para eh, que haya recursos para los más humildes. El, no. Este proyecto de la devolución del 15% Igual IVA, me parece que me fui, me fui del tema vos me estabas preguntando por el acto del 29 No, pero está bien, pero estaban las ¿Eh? dos ideas de charlar sobre el proyecto de AIP porque es, eh, tiene que ver con nosotros y nosotros el otro programa habíamos estado charlando de la engaña pichanga que es el proyecto de la devolución del 15% del IVA a la canasta... Sí, eso... Eh, eso eh, no, no, porque no, no, concentra no, más no, en los que tengan el PON, ¿no? Ahí. Sí, no no, no, no, no. Las medidas que, que, que lanzó el gobierno este, no, no no no representan este, prácticamente ninguna diferencia, digamos, en el ingreso de los más humildes. Claro. Hay un 20% de, de aumento en los programas sociales, digamos, Pero la realidad es que está viendo digamos, en, la, en el conurbano, en la villas de capital, en el interior del país, una situación este, muy difícil. Nosotros no, no, no, no, no queremos este, hacer un planteo que sea, eh, digamos, desestabilizador ni nada por el estilo. Nosotros creemos que Macri tiene que cumplir los cuatro años, claro. que llegó con el voto, con el voto popular. Pero la realidad es que está, está, está siendo muy difícil para los sectores más, más humildes. Eh, nosotros tenemos pensado para el viernes eh, hacer tomar una medida en relación a los grandes supermercados, eh, plantear y pararnos en las la puertas de los supermercados para decir que esos son parte de los formadores de precio que generan el, el problema central que está viendo nuestro nuestros sí. compañeros, y eh, vamos a ir tomando medidas en relación a, a resolver el problema de, de los trabajadores de la economía popular y de los sectores más vulnerables de nuestro país. Claro. Y, y entonces, digamos, este acompañamiento o el, esto que encierra la CETEP, digamos, eh, eh, que sería con los que no están te en blanco... un poquito más fuerte no te ah, puedo escuchar bien. No si te es... escucha bien. No, digo, ¿cómo se da este empalme digamos, entre las centrales de los trabajadores de la economía popular y la central de eh, los trabajadores que están en relación de dependencia? ¿Cómo es? Cómo... No, hay hay distintos niveles de, de discusión y con distintos gremios. Ajá. ¿No? Eh, la verdad que costó mucho que, que se que, que, que se, que se entienda el planteo, digamos, porque... Eh, Digamos, acá hay un aspecto que parece contradictorio que es los trabajadores que van quedando fuera de la estructura productiva y del trabajo, eh, expulsados por el avance tecnológico y porque el capitalismo se desarrolla de forma tal que va dejando permanentemente trabajadores afuera, claro. esos trabajadores no tienen forma de eh, tener una representación sindical, porque la ley de asociaciones sindicales en, el, en nuestro país es con un patrón claro. o sea, tiene que tener un patrón ahora a, tenemos 4 o 5 millones de personas que no tienen patrón porque se inventaron un trabajo para vivir porque pertenece a una cooperativa pero una cooperativa que, que se hace para para, la, para para generar trabajo inclusión social claro. Entonces, todo eso tiene que tener para nosotros representatividad gremial Este, por un lado, se habla de que eso precarizaría el laburo, pero nosotros estamos diciendo, no, nosotros queremos que, que tengan más derechos. Claro. Precarizado ya está. <ríe> claro, afuera, claro. afuera, los compañeros ya están afuera. Exacto, ya están afuera. Nuestra organización gremial es para que mejoren derechos, para que haya complementos salariales, ¿no? para sí. que los vendedores ambulantes no sean vapuleados permanentemente porque no tienen derecho ni siquiera... O sea, el sistema te expulsa del trabajo y vos no tenés derecho ni siquiera salir a vender algo porque es ilegal, claro. ¿no? Y nadie plantea que es ilegal lo que hacen la, la gran banca internacional, no cuando tiene grandes eh, este, lugares donde lavan dinero, como como las cuentas que tiene el presidente y muchos de sus funcionarios en Panamá, ¿no es sí, cierto? Claro. No, no hay problema con los paraísos fiscales, eso es legal, ¿no? Cuando hay inflación y que te sacan la plata del bolsillo este, sin que vos de cuenta o te das cuenta cuando vas a pagar, eso tampoco es ilegal. Entonces, las leyes están generadas por los sectores eh, que concentran la economía y que deciden el futuro de, de los trabajadores. Nosotros estamos peleando para lo contrario. ¿no? Entonces, además de discutir las cuestiones gremiales con el resto de la clase trabajadora, hay que ponerse a discutir qué tipo de país queremos y qué medidas más generales vamos a tomar en conjunto para, para que nuestro país este, pueda salir de la crisis y estabilizarse eh, digamos en un tiempo que no que, que no que impida que por más que venga un gobierno de derecha nos deje sin, sin derechos en cuatro meses ¿no? claro claro y que sí y, y que la variable de ajuste digo porque sin organizar ese sector cada vez se le hace eh, más difícil eh ante esta rebatida los que quieren un salario eh seguir teniendo derecho paritaria, digamos, el, el claro, que no sí, se organiza sí. lo, lo, eh, lo, los de la changa, los de la economía popular es como un eh, ellos tendrían que verlo digo las otras centrales, ¿no? como como un acompañamiento a su lucha para que se respete claro. los salarios y el poder adquisitivo Sí, sí, nuestra voluntad no, no es, no, no es ni, ni, ni, ni andar sacándole afiliado a nadie, claro. ni andar armando sindicatos nuevos nosotros, para nosotros el sindicato es el, el, el sindicato de los trabajadores de la economía popular claro. y no tampoco queremos armar una nueva central, estamos planteando ser parte de alguna, de una única si nosotros quisiéramos una única central porque para el la pelea que hay que dar, eh, tenemos que estar todos adentro de una única central. Pero bueno, este, la realidad es que en el mundo hoy se, se producen bienes para dos mundos. ¿no? El avance tecnológico hace que existan bienes y, y alimentos para el doble de la cantidad de gente que, que vive en el mundo. Y sin embargo no tenemos, tenemos la mitad del mundo hambriado. Entonces acá hay una concentración de capital fenomenal impresionante eh, que en Argentina se produce 40 veces más lo que se producía en los años 70 y sigue habiendo pro, pro, problema de alimentación se produce para 10 argentinas y no podemos resolver problemas eh, concreto de alimentación en nuestro país entonces acá hay algo que se eh, que, que yo creo que el doctor Francisco lo, lo, lo explica con, con mucha claridad, que es un sistema que no no permite la lógica de acumulación de el capitalismo no permite que exista una distribución de la riqueza para que todos seamos felices en esta tierra, lo cual hay que poner en discusión desde el punto de vista de los trabajadores, sencillamente. Claro. Y complejamente. <risa> claro, no es fácil. ¿Eh? No es fácil porque a su vez también el sector eh, o por lo menos nosotros vemos eh, acá que tenemos una cultura o, o venimos de trabajos más agrarios o frutihortícolas. Eh, está como la que el patrón tiene, tiene la razón y que la claro. cosa es de sol a sol y que... Sí, sí, sí. ¿no? no, porque además además el que tiene dominio de la producción tiene dominio, dominio en la cultura digamos, ¿no? claro entonces claro. te hace creer eh, que la generación de trabajo es porque existe el patrón Exacto. no que el trabajador es el que Eh, le da eh, la ganancia al patrón sino que al revés vos trabajás porque yo te, te doy trabajo lo cual no es así y nunca fue así sino que es lo que han podido construir desde de, de los lugares más concentrados de la economía claro, claro. ¿no? esta bueno, es, es claro. discusión este con algunos gremios se da digamos con trabajadores de, de, de distintos gremios que por ahí no son ni siquiera delegados digamos pero se da, se está empezando a dar y yo creo que hay que por ese camino ¿no? claro, es, es fundamental claro, claro, claro. de hecho es, eh, la intención ha sido apostar también eh, en general a los sindicatos eh, se ha reflotado un sindicato como el de ladrilleros ¿no? en, claro, digamos, en ese punto eh, no, no, todo tendemos la unidad o, o claramente sí, sí, siempre sí. fue la búsqueda de la unidad de la clase trabajadora ¿no? así es Eh, bueno la verdad que para nosotros venimos insistiendo en el tema de juntarlo estamos acompañando acá una cooperativa recuperada de monofilamento plástico y uh -huh. estuvimos charlando con, con sebastián aragón en la semana y nos nos ha, uh -huh. ha podido incorporar a este registro de que, de que han llegado a un convenio ustedes con con el ministro de energía por el tema de de ver la tarifa sí. social para las recuperadas, ¿no? Sí, sí, los compañeros tuvieron que tomar el Ministerio de Energía quedarse <ríe> hasta, hasta que pudieran los compañeros de de, de, Farc, de Movimiento de empresa recuperada sí. con ayuda de algún otro compañero, pero básicamente este, poniéndose la cabeza del reclamo y bueno, se, se está negociando un, una este, una tarifa social para... para los trabajadores de la economía popular eh, y los, los, dentro de los trabajadores de la economía popular los que han recuperado fábricas claro. y empresas y algunas bueno hay que discutirlo para el resto de las cooperativas claro pero bueno esto todo se está haciendo con, con sacrificio con lucha eh, con también con posibilidades de, de estar siempre al borde de, de, de la represión o de o de alguna forma de castigo por la lucha, pero la realidad objetiva es que los compañeros de la fábrica recuperada, si pagan la tarifa de luz, no le pueden pagar a los trabajadores, con lo cual no tiene más sentido seguir trabajando, y nosotros eso no no lo vamos a permitir, digamos, esto. Teníamos toda la vida para lo contrario y la vamos Sí, sí, el caso de esta fábrica, de esta cooperativa ellos viven de la energía porque todas las máquinas son de el energía eléctrica y están gastando 17.000 mil mes que estaban en 23.000 pesos y hoy es una factura mayor a 60.000 entonces si esas cosas no logramos acomodar la digamos no, no, no, es este es, es terrible para lo, para los trabajadores que de alguna forma hemos, hemos ido mejorando eh, nuestro nuestra vida claro. eh, hoy la vería hoy digamos si los compañeros tienen que pagar la factura que les llegaron no pueden trabajar de no manera así que es como que te ponen entre la espada y la pared claro, claro, claro. entre la espada y la pared nosotros vamos a dar la espada <risa> o sea, bueno. este, este es el proceso que estamos viviendo okay. eh, la verdad que Da, da, da bronca, digamos, estar discutiendo estas cosas, nosotros quisiéramos estar discutiendo eh, digamos, cosas como... Cómo desarrollar que la queremos economía estar popular, claro. Queremos estar discutiendo el trabajo, la producción, claro. la distribución de la riqueza, la felicidad de nuestro pueblo. Y estamos discutiendo, ahora empezamos a discutir alimentos, este tarifas, ¿no es cierto? Una cantidad de cosas eh, que, bueno, la vamos a hacer igual, porque... Claro son somos militantes populares, pero son es difícil, esta esta pelea va a ser va a ser larga, va a ser difícil. Eh, el nivel de concentración del de capital a nivel mundial no no, no sé, no, no, no se frena, no hay, claro. no hay manera. Y la única posibilidad de que eso se frene es con la unidad y el protagonismo de los trabajadores. Para, para esa unidad y protagonismo, los eh, eh, doy insistimos, bueno, tenemos que armar la se va cansan pero de hecho la cooperativa uh -huh. está recuperada eh, como cómo están los mecanismos para, para afiliarse como cómo se organiza concretamente la laceptp eh, hablarle directamente bueno, a, a, lo, a los muchachos que, que por ahí eh, lo no pero <risa> no, nosotros lo que logramos tener es la terminas de entender por lo menos acá nosotros lo que logramos tener es una personería social que es el reconocimiento <risa> Eh, por parte del Ministerio de Trabajo de que existen los trabajadores de la economía popular, claro. pero al no tener patrón visible, lo, no tenemos personalidad gremial, pero uh -huh. la vamos a seguir discutiendo hasta que se, hasta que no sé, hasta que se cambie la ley de asociaciones sindicales o sea se reformule o se tenga en cuenta este sector claro. entonces, en ese sentido eh, bueno, están las afiliaciones estamos desarrollando la, la obra social ajá eh, ¿no? Senderos, sí, ¿no? Es, es, una, es la Mutual Senderos este, que funciona eh, como eh, prestadora de eh, es la prestadora de del sindicato ladrillero, eh, entonces de, de esa forma le brindamos salud a los compañeros en distintos lugares del de, conurbano, de capital y de algunas provincias este, y la y haber generado la personalidad de sustituir la persona personalidad social, nos permite también organizar la obra social directamente del sector, ¿no? Claro. Sobre todo los trabajadores este, que tienen monotecuito social, y bueno, estamos en ese camino, ahí hay ahí hay un diálogo un poquito más, este, más interesante con, con el gobierno, digamos. Ajá. Eh, ¿A través del Ministerio están, de Desarrollo? Como, como, como que están teniendo en cuenta que lo que estamos diciendo tiene tiene sentido, digamos, claro. es porque este, nosotros realmente... El, Estamos dando eh, estamos resolviendo el problema de salud a muchos compañeros. Este, bueno eh, También hay que tener en cuenta que si aumenta la medicación, aumentan las prestaciones y eso se, se va a complicar. Y esto ya pasó, ha aumentado al 50%. Eh, pero estamos haciendo un esfuerzo importante para, que, para darle cobertura de salud a este sector. Así sí. que, bueno, nosotros estamos o, tenemos organizada una dirección nacional y ahora viene el camino de organizar regionalmente la ACT. Ahí está. Y bueno, lo vamos a ir constituyendo a medida que tengamos, digamos, como ya constituyen los sindicatos, digamos, donde tenés trabajo genuino, real, claro. armar la regional. La regional. Bueno, bueno, estamos camino. en ese camino, me parece, ahí nos estuvimos juntando la gente de sí. Zárate, de San Nicolás por eso sí, es, que ese, es el, ese es el camino eh, nosotros queremos ser una organización democrática escuchar a los compañeros o sea, que, que traigan ideas que nosotros podamos aportar eh, pero básicamente va a ser ese, ese es el camino nosotros, la, para nosotros la personalidad social es importante claro. eh, vamos a discutir una paritaria social ya la estamos discutiendo ¿no? que tenga que ver con salud, educación este por supuesto trabajo eh programa de, de, de capacitación para para los compañeros este, que están sin laburo, bueno, todo, todo el, el, el espectro que, que tiene que ver con nuestro sector, básicamente. Pero bueno, muchísimas gracias, Esteban, por por esta deferencia de poder charlar con nosotros y bueno, por sí, primera nosotros vez, estamos, sí, sí. nosotros estamos acá todavía en el centro central, terminamos una Este, una, una asamblea para ver cómo, cómo se desarrolla el del viernes claro. y bueno, yo soy un agradecido siempre a, la, a las radios comunitarias, a las FM barriales o a las FM de los pueblos que, que son las que siempre nos llaman para hacer visible la voz de los trabajadores más humildes, así que el agradecido soy yo y bueno estoy a disposición cuando ustedes lo requieran Bueno, muchísimas gracias no. Estamos no en contacto morimos por ganar claro. más bien estamos vivos por andar esperando una piel nueva yo nunca tuve tropilla siempre he montado el ajeno tuve un sa no quede bueno Mi pisaba la garamilla, pasé una vida sencilla, como es la del pobre peón, madrugón era madrugón, con viento escarcho pamppero, y a veces me duele en fierro, los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena. Y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Un portón lleno de rejas y allá en el fondo un chalet. Lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado, más no se asuste cuñao y por mí pregúntele. Ni se le ocurra decir que viene pa' visitarme, Diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. Ahí nomás le han de indicar que siga los eucaliptos y allá en el fondo un ranchito. ¿Que han levantado estas manos? Ese es su casa paisano y ahí puede pegar el grito. De entrada le voy a mostrar mi mancarrón, mis dos perros, varias espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido verás Poncho de muy fina trama Y el retrato de mi mamá Donde yo rezo pensando Mientras lo voy adornando Con florcitas de retama Que puede ofrecer un peón Que no sean sus pobrezas Si a veces me entra tristeza Y otras veces rebelión En más de alguna ocasión Yo quise hacerme perdiz Para ver de ser feliz En algún pavo, pavo lejano Pero a la verdad paisano me gusta el aire de aquí. alegría con la fuerza se y no hay muros ni rejas que la frenen. Si hay un artista que representa la economía popular es El Pirata Caso, compañero cantándole ahí al peón de campo. Muy bien, no era mejor cierre para una entrevista de la un poquito extensa, pero me parece que fue interesante, la verdad que fue interesante. Yo no entendía mucho lo que lo que era, ¿no? Pero ahora creo que lo voy a lo viste que anoté todo, entonces sí, después veía, lo voy a enviar. No sí, sé no se le ocurre pregunta a esta Porque... chica. Porque en realidad no no quería cortar el sí, ¿no es claro, cierto Porque sí. después era como que se iba Para otro lado Y esto empezó con una marcha Empezó con un locro Con una sí. choriciada Con una un pequeño acto Entre todos los eh, los que participaban Ahí los trabajadores de la gente Y bueno Y después Me aprendí todo <risa> Y bueno así lo habrán hecho los, todo. los oyentes Ojalá Me parece que, que hayan estaría bueno que compartan esto. Las impresiones mm -hmm. Eh, me pareció esa serenidad eh, eh, y, y también firmeza, ¿no? Es decir, y la claridad de que eh, estamos ante un sistema que no cierra sino con eh, unidad o represión digamos es decir, evidentemente si no se le paraban de mano en el ministerio no había registro para las cooperativas que pudieran entrar en la tarifa social eh... En medio como que remar contra la corriente. Y lo dijo, ¿no? Él, entre la espada y la pared, nos pone al, al pueblo argentino. Lamentablemente porque llegaron con los votos. Claro. Bueno, al menos estamos luchando con la palabra nosotros, ¿no claro. es y, y poder desde este medio recibir opiniones y todo lo que la gente pueda y que... decir y expresarse que lo puede hacer. Exacto. Si estamos en democracia, ¿por qué callarnos tanto? Nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos y qué hacemos? No hacemos, no hacemos nada. No tenemos frente a nada. ¿no? Se complica y sí porque ah. te, te bajan discursos que parece que ellos son los señores con los profesionales que tienen siempre la razón, ¿no? Mirá lo que dijo el, el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Que si fuese muy cara la nafta como todos dicen, la gente no cargaría los tanques. Claro, entonces, ¿No? ¿qué decir? Que guarda el auto y no va no, no. a laburar o no... Lo saca el Con esto, dice, por... le echó más, más leña al fuego, o sea, más combustible a, al <risa> fuego, porque creo que se deben haber enojado más de uno, ¿no? Sí, de, pero de, es que de, uno, porque, bueno, ahí nos decía el revisero, el claro, gas si, se fue si de cien pico claro. a 10 Si vos tenés que trabajar y en tu medio es un, un auto, más vale que le tenés que poner nada, tenés que callar, tenés que poner... Qué Pero bueno, será que ponerle y no callarse, ¿no? organizarse para hacerle fuerza y pueda revertirse Mirá, las medidas. Mira, te voy a decir algo que que dijo Moyano al a señor ver. MM. Me dio guazo esto. No. <risa> dice por MM que no está gobernando, dice que sabe menos de política que yo de capar monos, dice Mojano. entonces le retruca este el ministro de Trabajo de Triaca. No sé si seremos capaz de eso, pero de política dice, sabemos bastante. ¿Será? Sí, la política de ellos. La política pueblo, que imponen ellos. Esa antipueblo. se pueblo, siempre existió Porque la ellos... política antipueblo, digo, esto de que Decían que la grieta se abrió desde el 2003 para acá, es macana. Desde Moreno y Saavedra existió el pueblo y el antipueblo, pasando por por todas las luchas de nuestros caudillos, incluida la, la lucha de Rosa. Eh, en fin, pero bueno, eh, me parece que nosotros tenemos que hacer con la tranquilidad del gringo Castro, la seriedad y la firmeza organizarnos organizarnos claro. sumarnos a esta movida de la CETEP todo aquel que tenga su emprendimiento los pescadores los, los, los, los escoberos eh, todos los que no están dentro de un, una posibilidad de, de tener un patrón que se están generando su, su, propio, trabajo, su ¿no? propio trabajo acá existe uno, una organización que los puede contener que los puede llevar a, a a realmente defender los derechos que, que corresponden ¿no? eh, me parece que, que fue muy interesante que iremos repitiendo eh, los conceptos del gringo durante los próximos programas ¿te parece bien? ¿Eh? y ya bueno, no estamos, y se nos hizo las 8 no, ya no estamos por ir oh, yo te había traído un poema José. a ver ¿te ¿Eh? ¿te gusta? para calmar un poco todos estos años. Pero cambiarle ¿no? la música y que le ponerle alguna cosa esa que eh... esa que pusiste cuando cuando el <risa> Es romanticona no la, la vida Bueno. A ver, a ver. de Bueno, José, esto lo copié para vos. Te regalo. Te regalo una tijera para cortar para cortar todo lo que te impida ser feliz. Te regalo una puerta para abrirla al amor. Te regalo unos lentes para que tengas una mejor visión de la vida. Te regalo una escoba para que barras todo lo malo. Te regalo un osito para que estés para que no estés sola. Y un espejo para que veas lo hermoso que hay en ti. Te regalo una frazada para cuando sientas el frío de la soledad. Te regalo una cajita para que guardes todo lo bueno. Y un gran abrazo para que siempre, para que sepas que siempre estás en mi corazón. José para vos, querida, hermosa niña. Ya mamá, ya no tan niña, es una mamá, pero no deja de ser hermoso. Cuenta conmigo siempre, José. Y bueno, ¿ya nos vamos? No nos vamos a poner bueno. tan romántico ¿Nos vamos? <ríe> ¿También? Ah. Bueno, José también se lo dedica a todas las trabajadoras. Mujeres. Mujeres trabajadoras. Como nuestra querida Evita. Ahí está. Ahí está, defensora de los humildes. Bueno, fuerza entonces a transcurrir esta semana con un poco más de organización y con más firmeza y sacarnos las dudas. Si podemos, la semana que viene vamos a tener vamos a invitar al estudio a la gente de la cooperativa que nos cuente cuáles son su, sus reales posibilidades de hacerse cargo y de que para mí sería una bisagra en la historia social y política de San Pedro hacerse cargo de una clínica con todo lo que ello implica. Eh, un saludo para todos. Ustedes estamos viendo en 7 días. <risa> Por no, este no, no el que es el eh, programa número 18. 18. 18, bueno, 18 bueno, para 18, los caballeros, el 18. Ir, Estaremos 18. eh la próxima semana con todas. Un abrazo. Chao. de Jujuy. Camino a la puna Me voy a cantar Flores del los llamas se, se mira solita la luna de esa